Arrancamos eh, hace unos un cuantos días ya eh, juntando material para la construcción. Este, estuvimos juntando eh, caña, conseguimos un lugar este, donde una señora Ana Valda, aprovecho a saludarla, muy amable, la verdad que nos ayudó un montón, nos dio una mano muy importante. Este, y bueno, ella colabora eh, donándonos eh, cañas y bueno, vamos a hacer, esa es la base de la construcción del muñeco de este año, digamos. ¿Y, eh? Ahora arrancando con lo que tiene que ver con los postes para... la luna. Sí, está exactamente, ahora la municipalidad bueno, nos pone un, un pilar, un pilar portátil, así que bueno, esperando, esperando, a arrancar nomás, en realidad estamos ansiosos, yo estoy ansioso para arrancar porque esto, viste, ahora en una semana ya se termina, digamos, así que estuvimos todo el año hablando de esto, así que imaginate, este, a laburar nomás. Hay que laburar y, bueno, que salga lindo. Este año vamos a implementar una forma nueva de construcción, así que es todo nuevo. Para nosotros también es nuevo, así que, bien, estamos pensando que ya tenemos todo resuelto, pero seguramente algún problema va a surgir, como todos los años. Y, bueno, acá luchando contra el viento y contra el calor, ¿viste cómo es? ¿Y se puede adelantar algo de esa de esa nueva construcción que van a hacer, no? Sí, sí, sí, ya está planteado, digamos, vamos a hacer un dinosaurio, digamos, acá a escala natural, que sería un dinosaurio que encontraron acá en la Patagonia, eh, que le dicen argentinosaurio, eh, tiene otros nombres específicos, pero acá le dicen argentinosaurio, sí. así que va a tener... Nosotros estamos calculando que va a tener en la parte del lomo Va a tener 5 metros Y en la parte más alta, digamos, del, del cuello va, va a llegar casi a 10 metros Y la cola también, digamos eh, Lo tenemos en la cabeza, digamos Todavía tenemos que verlo acá un poquito A ver cómo, cómo va a salir Tiene que salir proporcional, digamos No podemos hacer ni la cola muy larga Ni, ni demasiado tórax ni, ni tampoco mucho cuello, así que este En ese sentido estamos sin experiencia, digamos Pero lo vamos a enfrentar igual Bueno, eh, y ¿cómo estuvo esa, esa búsqueda del material que siempre es eh, muy importante para poder llevar adelante el, el, el muñeco? Bueno, eh, cuando eh, partimos con la idea, empezamos con la idea esta de, de esta construcción de este año, este, eso fue una de las primeras, digamos, cuestiones que tuvimos, el, el encontrar este lugares donde podíamos encontrar caña. Así que me estaba preguntando en cualquier lado, en eh, Así que en una, bueno, en un negocio que fuimos a averiguar un precio este, por una, unos materiales, un alambre, este, preguntamos quién podría ser. Y nos dicen, bueno, mira ¿sabes dónde había mucho? En el bañado, en Patagones. Y bueno, así que estuvimos recorriendo Patagones, pidiendo permiso, buscando lugares donde poder sacar. este, Pero estaba muy atrás, no teníamos un móvil como para cruzar para, para Patagones, bueno, todas esas cosas que, inconvenientes que surgen. Sí. Este, Y hasta que un día, bueno, este, nos encontramos con esta señora, esta sorpresa que íbamos o sea, a partir de que empezamos a buscar caña por el lugar donde andábamos tiramos costes a ver donde veíamos caña ¿viste? así que bueno, así fue como Lito encontró ese, ese, ese lugar este habló con la señora, se habló con ella y bueno, ella amablemente eh, este, dijo que sí que iba a colaborar con nosotros así que bueno, estamos, estamos eh, contentos y, y tenemos un montón de material muchísima caña y aparte postes y una cosa más que hemos conseguido este, para, la, para la construcción pero eso fue eso fue lo que más costó digamos las cañas y todo eso el tema de eh, fuegos artificiales y todo eso ¿cómo lo, lo están manejando ya, nosotros este como como grupo de, de trabajo este de muñeco como subcomisión de amigos de muñeco de la junta este eh, eh, nos queremos adecuar a la ley digamos este primero el principal ponemos en ponemos este adelante la salud de, de a quienes afecta digamos eh digamos el meollo de la cuestión que son los estruendos artificiales este bueno ponemos eso ante ante nada digamos y, y de, de, la salud de los de, de los niños de la gente que por le puede afectar a los chicos con TEA que es algo muy, muy doloroso el ver cómo les ataca cómo los sufren este eh, y bueno esa, esa es la manera que, que digamos que nosotros tenemos de colaborar con esa de colaborar no de de, de adecuarnos digamos a la ley Eh, de, para no hacer daño, más que nada. Los espectáculos visuales es una cosa, pero el no hacer daño, eh, eso es una, una premisa para nosotros, digamos, como organización. Y aquel que quiera eh, sumarse, colaborar con ustedes ¿qué tiene que ah, hacer? Eh, no, es eh, también hacemos la convocatoria por este medio, digamos, a toda la gente, a todos, porque, digamos, de la forma que lo vamos a hacer ahora, cualquiera puede es una atadura nada más, así que cualquiera puede participar y ser, bueno, ser parte de esta, de esta, de esta reunión que hacemos todos los años. Este, así que bueno, pedirle a los vecinos, más que nada, que siempre se acercan. Por ahí los primeros días es medio complicado, pero después se acerca mucho la gente, porque se empieza a ver, una vez que se empieza a ver, ¿viste? ya empiezan a acurecer y se vienen. Pero sí, eh, invitarlos a todos, digamos, somos parte de todos de esto. Muchas gracias. No, gracias a usted y bueno, un saludo para todos.